Saludamos a esta hora a Verónica Martínez. Ella es trabajadora, trabajadora de rentas, de la dirección de rentas de aquí de la, de la provincia de La Pampa. Y、eh, queríamos eh, hablar un ratito con ella por una situación que está, le está ocurriendo, que tiene que ver con la justicia, con salud pública y con su propia situación que está, que está padeciendo.、Eh, Verónica, buen día. Armando y Mauro de Radio Kermeste, saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Gracias、Bien. por este espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos un ratito. Bueno, le cuento a la audiencia que、eh, Verónica Martínez、eh, padece atrofia muscular y necesita desplazarse en una silla de ruedas. Ella anda en una silla de ruedas y ahora está、eh, padeciendo una situación particular con un medicamento que no le reconoce、eh, la obra social o dejó de reconocerle la obra social. Pero que la justicia falló en contra de ella, de ella misma, de, su, de, de, de Verónica. Por eso,、eh, Vero, queríamos que vos nos cuentes de primera, de primera mano qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar esto. Claro, bueno,、eh, yo tengo una enfermedad neurogenética, una enfermedad neurológica,、eh, que se llama atrofia muscular espinal. Es una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente. Y es una enfermedad, digamos,、eh, muy, muy difícil porque se caracteriza por la pérdida de, de fuerza en, en todo el cuerpo con el paso de los años. Bien.、Eh, la verdad que, bueno, es, un, es una enfermedad muy, muy grave, por así decirlo, progresiva. Y entonces, hoy en día existe una medicación en el mundo que es una medicación que no cura la enfermedad, pero sí frena su avance. Bien. Entonces,、eh, bueno, mi neurólogo、eh, me la recetó hace ya un año.、Eh, como cualquier otro medicamento, pedí cobertura al siempre. Y、eh, al negarse, me tuve que, que iniciar una medida judicial, una medida auto, autosatisfactiva que se llama por la urgencia.、Uh -huh. Y bueno, luego de ocho meses, el juez falló、eh, a favor de la cobertura. Es por eso que en abril、eh, inicié con la, con la toma, con la ingesta de esta medicación, la verdad que con, con muy buenos resultados. Y, y bueno,、eh, en paralelo se, se realizó una apelación y、eh, la Cámara de Apelaciones es quien falló en contra mío en el uso de, de la medicación, con, con una explicación y. Eh, una, una sentencia totalmente arbitra, arbitraria donde、eh, se mencionan los posibles efectos adversos que realmente la medicación no tiene,、eh, eh, aludiendo de que no hay efectos、eh, o evidencias、eh, de la eficacia en, en los mayores, en personas adultas, y en realidad、eh, ya está comprobado su. Su uso no, no, no es un medicamento que está en fase experimental, sino que se comercializa y está probado con,、eh, con la ATMAT, como cualquier otro medicamento. Entonces, eh, bueno, eh, la verdad que para no.、Eh, hoy en día la, la obra social sigue、eh, cubriendo, ¿no s cierto?, la, la medicación, porque continuamos con, con esta medida、eh, judicial y donde me vi obligada a recurrir esta medida. A presentar el, el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para que se revea esta decisión. Bien.、Eh, Verónica, ese, ese medicamento, ¿te lo empezó a cubrir el SEMPRE y después con este fallo de la Cámara de Apelaciones, ¿dejó de cubrirlo o lo sigue cubriendo? No, no, lo sigue cubriendo. Bien. Eh, porque, eh, como, como les comentaba,、eh, todavía estamos como en una instancia de. De revisión, ¿no? n Entonces, como, como estamos en este proceso judicial y donde el lunes se presentó el recurso,、uh -huh. eh, eh, bueno, se, se, se debe mantener la cobertura hasta、Bien. que se. Es pida el Superior Tribunal de Justicia. Perfecto. En, en, estos, en el alegato que hace la justicia, que dice que puede tener alguna complicación adversa al consumirlo, ¿da una alternativa de algún remedio alternativo al que tenés que usar vos o no? No, no, porque en el mercado、eh, no, no existen、eh, otras opciones, existe otro medicamento que es similar. Eh, que es、eh, vía inyectable,、sí. pero por mi condición、eh, física, que yo tengo una prótesis en la columna,、eh, es un medicamento que se inyecta directamente en la médula, entonces、eh, sería prácticamente imposible.、Eh, entonces, por eso esperé a que en el mercado existiera、eh, esta, esta droga que, que se suministra vía oral, es un jarabe. Y, y bueno, luego de que se aprobara en Argentina su, su uso hace dos años, es donde decidí iniciar este camino de, de lucha para, por la cobertura. ¿Y qué pasa si vos dejas de tomarlo, Verónica? No, bueno, si, si dejo de tomarlo, obviamente、eh, perdería todas estas habilidades que he conseguido、eh, a lo largo de. De, de estos meses que, que lo vengo tomando y, y además, eh, bueno, eh, volvería otra vez la enfermedad con su, con su avance. Vos i m a g í n a t e que yo hace、eh, diez años atrás con mis dos manos podía sostener el mate, por ejemplo, y hoy en día、eh, a gata puedo mover los dedos para, para tipear en el teclado.、Claro. Entonces,、eh, es como que、eh, la, la pérdida es. Más、eh, progresiva y con el paso de los años más, eh, más, eh, más intensa, y, y、eh, digamos, los estudios demuestran que、eh, en promedio hay una baja expectativa de vida de las personas con, con mi enfermedad. Entonces,、eh, el hecho de suspender la medicación se aceleraría, ¿no es cierto?, el deterioro físico.、Eh, ¿Cuántos años tenés, Verónica? cuarenta y casi i n c c o c u Ah, r e seis. n t a mira vos.、Eh, ¿Sos empleada de rentas? Sí, sí, trabajo、Bien. para la Dirección General de Rentas. Trabajo en forma remota por mi condición física. Bien.、Eh, esto se inició en en la pandemia y, y bueno,、eh, pude demostrar t e de que cumplía la las mismas、eh, las mismas exigencias en forma remota, así que. Eh, me desenvuelvo con, con normalidad desde ese medio. Y, y tus compañeros y compañeras salieron a hacer una campaña. Con Verónica, no. Por lo menos eso es lo que han publicado en algunas,、sí. algunas redes sociales.、Eh, ese, digamos, esa, esa presión,、eh, por llamarlo de alguna manera, también ayudó a que vos te, te sientas un poco mejor. d i g a m o Sentís s el apoyo de, de tus compañeros en esto. Sí, sí. Imagínate. Eh, el esfuerzo físico, mental, psicológico, que, que significa estar、eh, demostrándonos continuamente eh, la, eh, la, la eficacia de, de este remedio, lo que significa、eh, para, para mi estado y, obviamente, el apoyo familiar y, en este caso, el apoyo de los compañeros que, cuando se enteraron de. De esta medida totalmente arbitraria,、eh, que injustificada,、eh, y donde ellos ven realmente cómo, cómo me desempeño y, y la clase de persona que soy, que, que bueno, he, he estudiado, he trabajado, he formado una familia, soy emprendedora. Entonces, ellos、eh, son testigos y son como mi otra familia, ¿no? Porque con tantas horas que compartimos de trabajo,、eh, Han visto toda la evolución. Entonces, obvio, totalmente、eh, agradecida por, por cómo se han solidarizado con, con esta circunstancia y, y también、eh, a toda la comunidad, no solo de, de Santa Rosa, sino también de, de toda la provincia, que, que, que yo digo que es quienes tienen más sentido común ¿no? en estas cuestiones.、Eh, Verónica, te hago dos, dos consultas. Eh, una, se supone que,、eh, que quedan abiertas otras instancias para seguir peleando, ¿no es cierto?, por、eh, conseguir que la obra social、eh, cubra este medicamento. Y, y la segunda, ¿hay alguna otra obra social que ustedes sepan que sí lo está cubriendo? Sí, sí, digamos. Como i n s t a n c i a esta es la última i n s t a n c i a del Superior Tribunal de Justicia. En la última instancia, y es quien va a decidir、eh, si, si la o b r a social debe o no cubrirme esta medicación.、Sí. Eh, en todo caso, si falla en contra, digamos, va,、eh, de, se deberá iniciar otro juicio o no por la cobertura. Pero imagínate que sería un juicio ordinario, con más meses,、eh, y mi enfermedad no puede esperar, digamos.、Eh, con respecto, sí, se presentó. las evidencias se presentaron evidencias científicas, se presentaron、eh, testigos también de personas adultas que, que están tomando la medicación.、Eh, cobertura hoy en día es, hay una cobertura generalizada、eh, en todo el país, desde el PAMI hasta obras, obras sociales preparadas.、Eh, digamos, no, es, una, es un medicamento de alto costo. Y donde en general las personas que, que tenemos esta enfermedad y, y que、eh, intentamos que, que la cubra la obra social, es,、eh, debemos iniciar una medida judicial en general.、Uh -huh. eh, pero sí, se presentaron todas las evidencias y lo, lo más、eh, ilógico, digamos, de este fallo de, de la Cámara es que desconoce totalmente la palabra del médico. En este c a s o、eh, El médico es quien receta el medicamento y es quien es a persona indicada e y que más sabe. ¿no? O sea, todo, todos confiamos en el, en el médico cuando vamos y nos receta algo. Eh, entonces, eh, realmente no se ha tenido en cuenta esta, este criterio, ¿no? Bien.、Eh, ¿Vos, como trabajadora, Verónica, podés hacerte cargo de comprar este medicamento sin la obra social? No, no, no. No. No me alcanzaría、eh, lo, los sueldos de, de, de varios meses para intentar cubrirlo. ¿no? Claro. ¿Cuánto n o l a r o c cuesta para que sepamos cuánto、sí. cuesta una dosis de, de este remedio? Mira, la verdad es que no tengo noción de, no estoy informada acerca de, del costo.、Uh -huh. eh, la, la verdad que no, no, no lo sé, pero sé que es un medicamento de alto costo por todas. La investigación que lleva de, de años,、claro. ¿no es cierto?, que lograr este tipo de, de medicina. Bien. Bueno, eh, Verónica, eh, muchas gracias por tu tiempo con Radio c e r m e s Si quedó algo por decir que quieras decir, que necesites decir, nosotros te estamos escuchando. Gracias. No, más que nada d e c esto, es、eh, agradecer a, a toda la, la comunidad que, que, que ha entendido esto,、eh, quienes. q u i e e n siempre s han, han compartido cada uno de mis pasos saben、eh, que soy una mujer que、eh, emprendedora yo me defino porque la verdad que、eh, es continuamente tener que estar、eh, explicando y demostrando cosas que, que tienen que ver con, con puramente la, la lógica no y, y en este caso con, con, la, con el acceso a, a la salud con Con el, el derecho básicamente a, a la vida, ni, nada más ni nada menos. Así que a g r a d e c i d a a ustedes y, y a toda la, la sociedad. Bien, el 26 de abril escribiste en redes sociales: llegó el día. Hay Verónica para rato. Festejaste en ese momento porque comenzaste a tomar la medicación. Hoy, ¿qué dirías? Y hoy, bueno, Verónica está. está ¿Qué s es é y o Está luchando. No, no es la misma Verónica que estaba alegre. Pero bueno.、Eh, bueno, no, no teníamos intención de que pasara esto, pero bueno, necesitaba preguntártelo porque, por supuesto, ese festejo hoy en día también se, tra se puede trasladar en esperanza porque en algún momento. Alguien se puede poner la mano en el corazón y decir: Esta persona necesita este medicamento para poder vivir mejor. Sí, básicamente vivir, ¿no? <ríe> yo,、eh, digamos, las fichas están, están ya echadas. Digamos, yo tengo que, tengo y debo y quiero pelear por vivir mucho, mucho tiempo. Yo disfruto de vivir、eh, en esta. Eh, en estas circunstancias,、eh, soy un agradecida a la vida y, y bueno, lo, hago, lo hago por mí, por mi familia, por, porque bueno, tengo, tengo más que motivos para, para hacerlo.、Eh, Verónica, te mandamos un abrazo fuerte y muchas gracias por tu tiempo. Abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Verónica Martínez, ella es trabajadora de rentas, sufre una atrofia muscular, necesita un remedio que se lo cubra la obra social, pero la Cámara de Apelaciones falló en favor de la obra social, que todavía lo sigue cubriendo, pero en algún momento va a dejar de cubrir ese remedio. Ese remedio le mejoró muchísimo su movilidad, ella misma lo contaba hace un ratito aquí en Radio Kermés. Con ese remedio hasta pudo tomar un mate en la mano y poder. Este, manipularlo. Ahora apenas pueden mover los dedos para tocar una computadora que tiene frente a su silla de ruedas. Ojalá que en unos días podamos contar otra noticia de Verónica Martínez.